No, no jugamos bien, no, no me gustó mucho la dinámica, la fluidez ofensiva, eh, pero bueno, es importante ganar en estos lugares donde bueno, enfrentas a un gran equipo que venía en alza, que, que bueno venía de ganar muchos juegos, eh, y bueno, eh, vinimos a competir, eh, siempre es difícil jugar el tercer partido visitante, Hoy lo hicimos eh, bien en el segundo tiempo y tuvimos una reacción y bueno, eh, es bueno sacar las cosas positivas de, de que bueno, por ahí no no tuvimos mucha fluidez en ofensiva. Es la diferencia por ahí, obviamente cuando se gana sí, siempre se buscan lo, las cosas buenas, ¿no? Pero la diferencia de tener un equipo, digamos, joven y atlético porque en un segundo tiempo después de una gira como la que tuvieron la cantidad de partidos, ir a buscar el partido como lo fueron a buscar y mantener la intensidad es importante. Esa era la idea. Esa eh después, bueno, mañana tenemos tiempo de descansar eh, venimos de una seguidicia importante pero bueno, lo importante era meter eh, rotación eh, que todos los jugadores tengan eh, forma de mostrar lo que lo que vienen entrenando de, de, de, de, de, de llevar un poco de la idea de, del equipo eh, todo defenderla y bueno, por ahí no lo hicimos tan bien pero intentamos y, y a pesar de que las cosas no salían, estaban las cosas trabadas seguimos intentando y y nos dio, nos dio un buen premio el, el, el insistir, ¿no? Sí, dos partidos completamente distintos los de Capital, o sea, eh, con Obras y, y este, con Obras por ahí más fluido la ofensiva eh, y acá mucho mejor la defensa. Sí, ellos jugaron físico también, eh, es un equipo eh, que, que, que atrás tiene una intensidad diferente, que, la verdad que, que definió muy bien, nos sacó un poco del ritmo de nuestro juego y bueno, eh, creo que fue el mérito de, de no bajar los brazos, de seguir insistiendo y... Y seguir intentando eh, por ahí eh, hay cosas positivas pero bueno hay cosas que hay que mejorar que hay cosas que seguir trabajando y Y bueno, no quedarse con, con, con las victorias, sino seguir mejorando lo, lo que venimos haciendo mal, ¿no? Porque, bueno, siempre las exigentes son mayores, se van van corriendo los partidos de liga, los equipos van a estar mejor y nosotros tenemos que estar mejor también. Y metiendo mucho más jugadores en la rotación, porque por ahí Fernández y Ramos no estaban jugando tanto y hoy tuvieron protagonismo. Sí, bueno, Ramos iba a jugar sí o sí por, por, por el descanso de Pancho. Eh, hoy Rodrigo es el jugador número 13 y lo hizo bien en el campo, eh, entregó todo lo que tenía en una función que por ahí no es la mejor, la de 5... Eh, y bueno, estamos tratando de descubrir de todos los, los agujeros que tenemos darle un poquito más descanso a Maxi que venía que venía de, de un traje importante así que creo que, que se cumplió el objetivo de la victoria y se cumplió el objetivo también de de, de ir rotando el equipo y, y seguir manteniendo una línea de juego a pesar de eso. Y al tener jugadores también versátiles en varias posiciones, podés formar este en el 1 con Fidel Rudo, en el 2, en el 3, como en un momento jugaste con Gastón y con, con Lucio. Sí, por ahí hoy Jamal jugó un poquito más de la cuenta, porque bueno, sin Pancho por ahí él te da un claro. poco más de equilibrio, la experiencia, ¿no? Además, eh, aparte tenías que equiparar también la altura de ellos. Seguro. Eh, pero me gustó, me gustó el rendi no, no el rendimiento del equipo, me gustó la entrega, me gustó la la... Eh, la la cara de piedra que tenemos para seguir intentando cuando las cosas no salen, ser cabezaduras y eso eso nos va a llevar eh, a lugares importantes de la liga, porque bueno eh, no, no hay muchos equipos que por ahí que hoy pueden mantener la intensidad que tenemos nosotros y eso es una ventaja que tenemos que, que usufructuar. no ¿Se puede decir que después de un tiempo de trabajo y, y en el arranque de esta liga lo mejor es esa cara de piedra que es la, la identidad que tiene el equipo? Seguro, seguro, son pobres jóvenes que, que ya vienen de un año con protagonismo y, y saben que son protagonistas en nuestro equipo, no están de relleno y, y bueno, saben que tienen que tomar las decisiones y a veces las cosas van a salir como otros partidos. Hoy, por ejemplo, a Maxi no le salió, pero pero siguió intentando, siguió eh, teniendo la misma voluntad y eso es lo que hay que insistir. No, no, no, no, no son máquinas que van a rendir todos los días al 100%, pero pero lo que no se tiene que negociar es la energía y, y la idea con la que jugamos. Eh, ¿Esperabas este arranque? Y no, ganar 5 partidos seguidos con tres de afuera no Eh, no, no lo esperaba obviamente sí, esperaba eh, el rendimiento deportivo de, de, de jugar bien, de intentar de, de tener por ahí una ventajita eh, más importante que con otro equipo por, por la estabilidad con respecto a la temporada pasada, pero bueno, ganar 5 3 eh, afuera no no es fácil y más que bueno, era un en nuestro talón de aquiles de de visitante, ¿no? Y hoy lo estamos haciendo bien, con personalidad, y eso es bueno. Sebastián, felicitaciones. Gracias, gracias, nos bueno, estamos viendo. El primer tiempo lo supimos controlar, se nos vinieron, estábamos con una diferencia de 10 puntos, y por errores nuestros, terminando ya el segundo cuarto, Nos hicieron 6 puntos de, de ataque rápido por distracciones nuestras. Y el segundo tiempo, creo yo que, que lo han controlado ellos. Eh, nos, nos metieron a jugar en su ritmo. Y en ningún momento pudimos hacer nuestro juego. Fíjate que terminamos con 60 puntos cuando veníamos haciendo mucho más. Y bueno, eh, yo creo que, que en defensa anduvimos dentro dentro de todo bien, pero los podríamos haber dejado un, gole un goleo un poco más bajo. ¿Qué tan difícil es este equipo con tantos chicos jóvenes? No, no sé si tiene que ver el tema de, de la edad eh, ellos juegan bien, vienen jugando hace rato juntos varios varios torneos eh, se entienden a la, a la perfección se nota eh, yo creo que, que este equipo ya lo demostró el año pasado ha hecho un gran torneo cuando todos decían que en algún momento se iban a caer, ellos demostraron que no así que bueno, felicitarlos por, por el gran juego que hicieron y, y el, el gran torneo que están teniendo hasta ahora que, aunque recién arranca. ¿Les afecta perder este partido y más siendo el segundo contra el mismo rival? Nos afecta haber perdido acá, de local, de la forma que lo hicimos eh, Porque los dejamos controlar en la segunda parte del juego a ellos y, y nosotros no podemos permitir eso, y mucho menos acá, de local Pero esto es largo, falta mucho Obviamente perdimos un juego con un equipo que te puede ganar tranquilamente eh, Pero bueno, ahora ya tenemos que pensar en lo que es el jueves y e ir a Boca a, a ganar Muchas gracias, Lucho no, Saludos